Comienza la cuenta regresiva. Estás por ingresar a un nuevo estado.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 Ya los estábamos extrañando. Aquí comienza una nueva emisión de Dance Nation, la nación del dance, la nación que te hace bailar. Porque este es nuestro lugar, esta es nuestra nación, nuestro condado, nuestro lugar de pertenencia. Pero ojo, no es cerrado. Están todos, absolutamente todos y todas invitados. Si conoces la música dance, si la bailaste, la vas a pasar fantástico. Y si no, para la oreja, porque por ahí descubrís alguna cosita que decís. Che, pero esto también está sonando hoy. Sí, pasa muchas veces. También pasa muchas veces que, sin querer, estás mirando la televisión y la música te lleva a estos lugares de por aquí. Con música que sí, nosotros conocemos, pero los más jóvenes no. Y dicen: ¿de dónde salió esta canción? Bueno, quizás a veces podemos también echar un poquito de luz acerca del uso publicitario de la música. ¿Por qué no? Agradecemos tanto a la radio que nos está poniendo al aire de punta a punta del país en esta cadena maravillosa de música bailable. También le damos muchísimas gracias a la gente de República Hosting. República Hosting es tu lugar en Internet, es mi lugar en Internet y es el lugar en Internet de todos los que nos gusta bailar, de todos los que nos gusta la música bailable. www.republicahosting.com Sin demorarte demasiado, te digo que en la locución institucional está el señor Alejandro Vaz Soler. Muchísimas gracias, Alejandro. Y en la conducción y musicalización, ¿quién te habla? Matías Picayo. En la próxima hora te proponemos escuchar la mejor música bailable. Aquí comienza Dance Nation. <tose> m o n k e s saying man, he's d o i n Dance a n a t i o n Dance a n a t i o n De Dance Nation a pura batucada, escuchábamos la versión de 1994 por TX Production de Monkey See、sí, Monkey 2, una canción originaria de 1988 del DJ y productor alemán w e s p a n Y ya que arrancamos con tanta batucada, principios de los años 90, vamos a seguir entonces con Batucada. D-d-d-dance measure. D-d-dance murder. The Good Man, Give It Up, un tema incluido en el compilado Space de 1993. Y claro, en esa época se vendían los compilados y había que promocionarlos. Se promocionaban en radio. Y nosotros que tenemos archivo, que toda la vida estuvimos en radio y toda la vida estuvimos poniendo música dance, te podemos contar, te podemos mostrar cómo se vendía el compilado donde estaba este tema, cómo se vendía Space. Open your mind, Space. El espacio de los éxitos. Space. Space. Los originales al poder. Mainstream Space. El compilado. Y no me digas que ahora no te dieron ganas de salir corriendo a la disquería a comprar este disco. Claro que sí. Pero no, ya no está. Seguramente ya no lo vas a conseguir. Lo que sí podés conseguir es muy buena música como la que está sonando en este momento. Smooth Touch. House of Love. Sonando en Dance Nation. 『<Major, S 2> oh, Leisure』。 Nation, la nación de la música. La n la m c a la e n c i ó n d e la música, la enciende la t i o n Dance a n n a t s i o a n don't e n a n c e i n a s t i o a n nation. Y mientras s una e Planet Soul con Set You Free del año 1995, te comento que si sos un fanático de la música, claro, por eso estás escuchando este programa. También podrías estar escuchando este programa con unas gafas de sol. Ah, sí, mira lo que te digo. Claro que sí, hay gafas de sol que te permiten escuchar música. Pero eso te lo cuento después. Entre tanto, si querés, podés contactarte con nosotros al 113-692-4971. 113-692-4971, ese es nuestro WhatsApp. Pones DanceDance. n Tu o mensaje y nosotros con gustísimo te leemos. Ahora llega t Delisa Mer Experience. Keep on jumping. Transnation es presentado por República Hosting. Tu lugar en Internet. www.republicahosting.com Cerrando la primera media hora de Dance Nation, era glam con Hills Party. Quédate ahí, tenemos muchísimo, pero muchísimo más para ofrecerte en Dance Nation, el programa de República Hosting. No c h e q u e Dance Nation, Dance Nation, la nación de la música.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 Dance m a j o r Néstor Alexander Haddaway nació en p u r t o España el n de enero de mil e s más conocido como h a d a w a y Es un cantante de house y eurodance de origen trinitense, pero nacionalizado alemán. Aquí lo escuchábamos con uno de sus más grandes éxitos, la versión 12 pulgadas de What Is Love. Y ya que estamos hablando de eurodance, es un muy buen momento para meternos en la movida de España, de Ibiza, de Valencia. Claro que sí, adelante. Dance Nation. Coño, como te, te, te dije, te d i g o tú que tal. La nación de la música. c h t a n Chickitan, d m e b e t and b i n k c h i t a n c h c k t a n d a n d t a s y e x t o t a s y n チキティタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン エクスターノーエクスタシー。 c u a escuchamos a Chimo Bayo con así me gusta a mí, te cuento que según el sitio periodismo.com hay unos lentes de sol con audio que ofrecen una experiencia de sonido envolvente. La tecnología portátil ha comenzado a integrarse en muchos sectores de nuestras vidas, desde la salud hasta la protección del medio ambiente. Las posibilidades son infinitas. Ahora, un conjunto de gafas de sol, b o s e que es una de las grandes marcas de audio, podría aportar un nuevo nivel de entretenimiento al audio envolvente. Las b o s e Frames son gafas de sol con parlantes incorporados para una experiencia de audio inmersiva. El dispositivo portátil viene en dos diseños clásicos, Alto y Rondó, y combina la funcionalidad de los auriculares inalámbricos. Con la oportunidad de audio AR de realidad aumentada. Las v o s e Frame también pueden transmitir música e información, recibir y hacer llamados y acceder a asistentes virtuales. v o s e también ha tomado en cuenta la seguridad manteniendo en privado las listas de reproducción, el entretenimiento y las conversaciones. Muy bien, lindo invento, sobre todo si tenés muchas ganas de escuchar Dance Nation que suena fantástico con música especialmente seleccionada para los que le gusta bailar, bailar y bailar. ¿Por qué no sonaría en la radio? d a n c e Nation. Fans Nation, la nación de la música. Major, la nación de la música. Ese sonido durito que nos ofrecía Fenomenia con Huey s e r v i s e yo me mudo al WhatsApp: 1136-924971. 1136-924971, y allí está el Master. ¿Cómo va el Master? Se llama el Master, ¿eh? es de La Rioja. Te estoy escuchando en casa、eh, un fin de semana, está buenísimo. Me estás haciendo bailar, me estás haciendo recordar mis mejores épocas, y te pido uno de mediados de los 90. a uno. Es lindo como lo escribe. Arrintintin. Sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. El programa está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y creo, creo, creo que el tema que está pidiendo el máster debe ser este. Para el m á s t e r de La Rioja entonces sonaba Mighty Tab Cats, Magic, Carpet Ride. ¿Y vos? Vos también podés pedir tu música. Al 1136924971 escribís DanceNation. Tu mensaje y lo envías. Nosotros te prometo que lo leemos. Atravesando la barrera del sonido. Da da da DanceNation. the m o ダンスメイ n ャー、e ラネシンとラモス e Con el maravilloso sonido de pianito de Hyper c o c o con Hi, nosotros empezamos a despedirnos. Les damos muchas gracias por haber estado ahí, por haber bailado, por haber escuchado, por habernos dado un ratito de su tiempo, tiempo que no sobra seguramente, y nos encanta haberte acompañado. Durante la semana, si querés, nos podés escribir al 1136-924971. 1136-924971. Pones dance nation. Punto tu mensaje y ahí nos escribís. Nosotros en cada programa te vamos a mencionar, como el caso de hoy, al Master de la Rioja a quien le mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias a todas las emisoras que formaron parte de esta cadena de casi 200 radios a lo largo y ancho de la República Argentina. También, Le agradecemos a repúblicahosting.com, que es tu lugar en Internet, es nuestro lugar en Internet y es quien facilita que este programa haya salido al aire. En la locución institucional artística estuvo el señor Alejandro Vaz Soler y en la conducción y musicalización, ¿quién te habla? Matías p i c a c h o Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de Dance Nation. Chau, hasta la próxima. República Hosting. Tu lugar en Internet. www.república.com.